Nos encontramos con el alcalde de Ambalema, Tolima. Muy buenos días, alcalde. Cuéntenos sobre la intensa ola de calor que vive su municipio, una de las más grandes en Colombia. Muy buenas para todos los hibernautas. Pues sabemos que el municipio de Ambalema en estas temporadas de olas de calor es uno de los municipios más calientes del departamento y prácticamente de la nación, donde las temperaturas oscilan por encima de los 35 grados centígrados donde ya nos de entrada perjudicar en muchas cosas, por ejemplo a los pequeños agricultores, los que tienen, viven de cultivos de pancoger, de los pequeños ganaderos, estas personas ya comienzan a tener pérdidas en, esta, en la economía en la que ellos se mueven. También la preocupación por el bajo caudal de los ríos que bañan a nuestro municipio, como es la Bunilla, Río Recio, Benadillo y el Magdalena, nos comienza a preocupar esos bajos caudales y también. Las, las conflagraciones hemos tenido dos conflagaciones en el municipio donde gracias a Dios con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que está totalmente activado se han controlado estas conflagaciones y no ha llegado a mayores. Lo importante es que el Consejo está activado, estamos visitando las veredas, diciéndole a la comunidad qué medidas deben tomar, cómo deben de tomar las medidas, a quién deben de llamar en cualquier evento Y también diciéndole a la comunidad que tenemos que ahorrar el agua, que no la desperdiciemos para no llegar más adelante a un eventual racionamiento en el municipio. Alcalde, ¿cómo está el cuerpo de bomberos de su municipio? ¿Cuenta con los elementos necesarios? No, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo pues tiene unos elementos que hemos conseguido, otros que nos ha dado la gobernación. El Cuerpo de Bomberos del municipio en estos momentos está conformado y estamos a la espera de agradecerle al señor gobernador de que nos tiene incluido en ese proyecto para darnos una máquina aproximadamente en el mes de mayo. Sería muy importante esta máquina ya que entraría a apoyar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, al Cuerpo de Bomberos que ya está conformado a comenzar su actividad trabajando por el municipio y lo importante es que la arquitectura de nuestro municipio es muy frágil para cualquier conflagración, por eso es importante y agradecemos al señor gobernador que nos tenga incluido en este proyecto para darnos una máquina para actuar por un de nuestro municipio. Alcalde, la recomendación para el campesino, para la dama de casa que realiza quemas controladas, ¿cuál es la recomendación para este mm. momento? Nosotros le hemos recomendado por intermedio al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para la misera local de que los paseos de olla con mucho cuidado, no quemar basura, no llegar en estos momentos a desperdiciar el agua también para no tener un racionamiento y lo importante es que como le digo, el Consejo Municipal de evaluación del Riego está activado y está visitando y diciendo a los campesinos las medidas que deben de tomar. Está el alcalde de Amalén, el doctor Orlando Gustavo Abril, con la noticia de 37 grados.